La donación voluntaria de sangre sigue siendo una práctica necesaria de promover. Según datos del Ministerio de Salud de Córdoba, para cubrir las demandas de toda la provincia es necesario lograr que entre un 3 y un 5% de la población done sangre. Bajo la consigna Donar Sangre nos une, estudiantes del IPEM 348, Gabriel García Márquez, de la localidad de San Antonio de Redondo, impulsaron una jornada de donación en la escuela, Bajo la coordinación de la Fundación Banco Central de Sangre, la Mutual Floreal Gorini y la Cooperativa Integral. Adriana Abraham, profesora de Biología, Química, Física y Matemática, contó cómo surgió la propuesta. Yo tengo, aparte de ser docente, el título de Bioquímica. Bien. Y he pasado por situaciones de necesidad de sangre, eh, uh -huh. porque yo tenía tengo una anemia marcada. Y es un problema eh, bastante complicado para la sociedad conseguir sangre. Eh, a la corta o a la larga sabemos que en algún momento, ya sea uno o un familiar va a necesitarla. Y nos pareció interesante, teniendo en cuenta que la institución es tiene una especialidad social, que eh, lo tomáramos como un proyecto de acá a futuro, acercar la posibilidad de darle un servicio a la comunidad, eh, ya que en la actualidad, si uno quiere donar, tiene que ir a Córdoba, capital. Entonces, bueno, los chicos de cuarto año que tienen biología se interesaron, comenzaron con el proyecto y se fueron sumando los demás cursos y toda la institución maitena santos tiziana goitea facundo farías mirko pérez y teo varela estudiantes de la escuela señalaron que uno de los objetivos de la jornada fue facilitar las condiciones de donación y elegimos este tema para tratarlo en las últimas clases bueno nada primero la profe nos concientizó sobre la falda que hay es de las donaciones de sangre en la actualidad, sobre que hay muy pocos donantes en Argentina y mucha demanda. Eh, nos mostró para qué sirve, eh, la cantidad de vidas que se puede salvar con una sola donación, que pueden llegar a ser hasta tres. La sangre tiene diferentes elementos, ¿no? Entonces, cada persona puede necesitar alguna parte de los elementos que contiene la sangre, lo sean plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma... Y, bueno, nada, separando esos elementos se puede llegar a salvar diversas vidas. Uh -huh. O, capaz, una sola que necesite todo junto. No es tan fácil, digamos, en la zona donar sangre, ya que hay que, bueno, viajar a Córdoba y hacer todo un, un trámite. <risa> eh, entonces, bueno, nosotros también con este proyecto eh, la idea es facilitar a, a toda la comunidad a que pueda acercarse eh, acá, bueno, en la zona fácilmente uh -huh. y poder hacer este acto que es muy importante y muy necesario Bueno, estuvimos averiguando, fueron unos datos de Carlos Paz, en los cuales dicen que, bueno, en el 2021, las estadísticas son de que en los últimos años disminuyeron un 70% las donaciones de sangre y, bueno, también en la pandemia <coughs> afectó a la provincia de Córdoba y se cayeron, digamos, las, las donaciones un 50% y aunque, bueno, fueron recuperándose los números, todavía no volvieron a los niveles anteriores completamente. Claro. El proyecto dejó datos interesantes. Por ejemplo, una encuesta desarrollada en la comunidad educativa que dio cuenta de que la población conoce más su signo del zodiaco que de su grupo sanguíneo. Tuvimos el trabajo de pasar curso por curso, a la mañana y a la tarde, preguntando a los chicos si sabían si conocían su grupo sanguíneo y cuál era y nos sorpre nos sorprendimos porque ponerle que de 425 chicos que eran más de 150 no sabían siquiera su grupo sanguíneo, a otros 150 que lo sabían y a otros 150 tuvieron que preguntar claro. Claro. ese era un problema, hay algunos que le dijimos que pregunten a su padre y nos los traigan el día siguiente y tampoco pudieron ni idea, claro. entonces es un problemón, pero bueno nada sí, el objetivo máximo sería que nuestro grupo sanguíneo salgan los DNIs y ya esté para siempre sí, es algo re importante La propuesta educativa dejó entusiasmo entre las y los estudiantes que también tienen pensado plantear ante organismos públicos la propuesta de que la información sobre el grupo sanguíneo figure en el DNI. Sí, íbamos a intentar hacer una carta para hacerle llegar al bueno, Ministerio de Educación y la Salud sobre el pedido que hicimos con los chicos en esta jornada para intentar que el, el grupo sanguíneo esté mm. incluido en el DNI nacional de cualquier persona. La iniciativa superó las expectativas al ver el entusiasmo de la juventud promoviendo un acto solidario que puede salvar vidas. Donar sangre no duele, no lleva más de unos minutos y no deja marcas visibles, pero deja algo mucho más grande. Cuando donas, estás diciendo, estoy acá, mi salud puede ayudar a salvarte. Y esa conexión humana es lo que recuerda que todos en un momento necesitamos de la ayuda de otros. Promover la donación de sangre es promover la empatía, la comunidad y la humanidad, ya que si todos donamos, nadie tendría que esperar. No esperes a que alguien cercano la necesite. Dona hoy eh, por vos, por otros y por la vida. Convertite en parte de quienes eligen ayudar sin esperar nada a cambio. Donar sangre es dar esperanza, es regalar tiempo y es ser parte de una cadena que sostiene el mundo. Así que la próxima vez que escuches una campaña, eh, no lo pienses mucho. Dona vida, dona sangre.